En nuestra provincia se cumplió el primer aniversario de la COPRODEP, la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas. Y en el marco de este aniversario se llevó adelante un acto en uno de los barrios más populares de Mendoza, como es el barrio San Martín, puntualmente en una iglesia, en la Iglesia de la Virgen de los Pobres. En relación a esto, dialogamos con Macarena Casals, integrante de Organismos de Derechos Humanos, quien nos explicaba un poco acerca de esta comisión y la conformación de esta comisión eh, nace en la sentencia del noveno juicio por delitos de lesa humanidad en la cual se ordena a todas las instituciones eh, iglesias, cementerios, registros civiles que aporten datos a partir de esa sentencia del noveno juicio nace la COPRODEP y lo que se ha hecho como primer paso es bueno eso en tratar de entablar o tratar de entablar hasta ahora se ha podido hacer solo con la iglesia estas relaciones para empezar a aportar datos Se ha mandado, digamos, eh, a los cementerios, se ha pedido a los cementerios que eh, no, nos puedan dar sus libros, a los registros civiles, partidas de nacimiento, pero hasta ahora solo se ha avanzado con, con la iglesia. La que es como una especie de CONADEP, pero de aquí, de, de la provincia de Mendoza, que es eh, una comisión encargada de eh, tratar de recaudar datos sobre las personas desaparecidas durante la época de, de la dictadura y sobre las infancias apropiadas. También nos acercamos al acto y dialogamos con Rubén Estrida, sacerdote y párroco de la iglesia, y esto no decía. Y aquí tenemos la tumba de, de Macuca, el padre Llorens, Quien, un hombre realmente comprometido por la por la justicia por la verdad es un acto eh, aniversario de la fundación de la comisión copro eh, que justamente trabaja por mantener viva la, la memoria de quienes dieron su vida también por, por buscar eh, un mundo mejor un mundo más humano un mundo más justo por eso apoyamos Por último, Macarena nos daba los datos para poder colaborar con la comisión. Que sepan de la existencia de la, de la COPRODEP, nos pueden buscar en Facebook o en Instagram como COPRODEP y que cualquier dato eh, nos sirve a nosotros, no solamente sobre las personas desaparecidas, sino también sobre las infancias apropiadas. Informó para el informativo de Farco FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.